Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas bien? Bien, Pablo, todo bien. Bueno, Laura,、eh, se empiezan a conocer、eh, más datos、eh, del c e s o 2022. <risa>、eh, de a poquito de a poquito se van este, conociendo casi todos、bueno, lo, los datos. En、eh, noviembre se tuvo el dato preciso de cuántos habitantes hay en, cada, en la provincia, por ejemplo.、Eh, sí. ¿Cuántos Sí. somos? 361.859 habitantes.、Mm, bien, éramos en realidad en el 2022. Exacto, al momento del censo. Bien,、eh, ¿esto significó un crecimiento de cuánto?、Eh... Del 13,5、mm. con respecto al, al censo anterior. ¿Y eso qué, qué significa? ¿Bien, estamos bien, estamos creciendo o no? ¿Estamos en la media? ¿Cómo, cómo venimos con en eso? En realidad, el crecimiento, bueno, a nivel país fue del 14%, 14,4%, y, y en realidad es el crecimiento que uno e s p e r a d o por、eh, los nacimientos, las defunciones que hay, el crecimiento vegetativo que tiene、eh, la provincia.、Eh, y si uno miraba las、eh, proyecciones que había desde el censo 2010 ahora, No estábamos tan distantes del número que, que se conoció con el censo, ¿no?、Uh -huh. eh, es el crecimiento normal que tiene la población. Claro.、Eh, ¿Y hay un envejecimiento también? Sí, que también.、Eh, si uno mira la pirámide poblacional,、sí. eh, se ve que esa pirámide antes era más ancha, abajo, ¿no? La, la, en los grupos etarios más, más pequeños,、sí. y ahora eso es más angosto y se ensancha un poquito más. Avanzado、eh, el grupo etario, ¿no? Entonces, hay un envejecimiento poblacional, hay más población grande que, que menores. ¿Y esto también se da a nivel nacional, no solo acá en La Pampa? Sí, también.、Ah. Es, es, es u n comportamiento que se está dando en la población. Ah, bien. Y, y también no es de Argentina, esto es un fenómeno también en、es、muchos países. Es un fenómeno que se viene dando, fíjate que no tenemos、eh, unas tasas de nacimiento tan altas como para decir, bueno, ahí. Hay, hay un cambio poblacional de,、eh, que, que va a cambiar en, en los próximos años. O sea,、eh, Las mujeres cada vez tenemos menos chicos y bueno, y ese fenómeno se, se, se produce cuando uno mide. Se hacen estos censos, empiezan a aparecer estos números, ¿no? Quizás t e envejecimiento poblacional,、uh -huh. hay más gente adulta que menores.、Uh -huh. eh, Laura, ¿dónde se pueden consultar digo, el, el, el, todos los, los resultados estos?、Eh, Mira, ahí... los resultados definitivos que d i o i n g r i el otro día, los、uh -huh. últimos que d i o están、eh, a disposición en la página web de Estadística y Censo, s ahí、uh -huh. los pueden consultar. Eh, o en la página de i n d e c también están los resultados del censo que, que dieron a conocer、claro. ah. eh, estos resultados acordate lo que se dio fue definitivo a nivel país provincia y departamento no、ah. está a nivel de localidad todavía、ah, ¿Sí? bien justo t o a d e c los resultados、sí. hasta ahí llegamos la、claro. idea el i n d e c los resultados definitivos Ah, bien. Te iba a preguntar a ver si se podía consultar por localidad, pero todavía no está. Me decía. No, todavía no están. Bien, bien.、Eh, y、Mira. se conoció también el dato de la cobertura、eh, que tiene la población en cuanto a medicina、eh, y obras, obras sociales y eso.、Eh, ¿Cómo estamos?、Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué dato para destacar? A ver, de. de Mira, la en nuestra provincia vio que el 62% de la población d e obra social l o prepaga, incluyendo el PAMI.、Uh -huh. Eh, casi un 6% tiene programas o planes estatales de salud y un 32% solo el sistema público de salud. e n ¿Eh? Esos datos para el nivel país, en lugar del 32, el 36%, y en lugar del 62%, 61% tiene obra social o prepara. Bien. ¿Esto lo, lo han comparado con el 2010? Uy, Aún, no. No, no, Aún no. no, porque también estábamos esperando. El resto de los resultados queríamos ver un poquito más、eh, todo el análisis. De hecho, nosotros ahora el trabajo que estamos teniendo es con esos t resultados definitivos que se conocieron.、Mm. También tenemos reuniones con INDEC porque hay algunos datos ahí que es necesario que consensuemos、eh, porque se,、bueno, se vieron como definitivos y, y hay algunos números ahí que nos están haciendo ruido. Y estamos trabajando sobre eso exclusivamente. Ah, bien. Usted, ¿Eh? O sea que ustedes tienen otro número, vendría a ser, y lo quieren comparar. ¿o? Pero no de población, no.、Ah. sino en, en algunas otras cuestiones, en cantidad de viviendas. En los datos que se pudieron dar en, en algún momento, ya o sea, cuando se dieron como provisorios,、sí. tuvimos reuniones con i n d e、eh, c se hablo de viviendas colectivas.、Eh, o sea, hubo algunas cuestiones ahí que, que las tuvimos trabajando con el organismo. Y ahora, cuando se conocieron los definitivos, el número que habíamos arribado, que habíamos consensuado, no se publicó y estamos otra vez、ah. trabajando en ese aspecto. Bien, bien.、Sí. Eh, Laura, ¿y cuándo se van a ir conociendo más datos? ¿Ya hay alguna fecha para que ha puesto el INDEC o no? No puso fecha,、ah. eh, a ver, algo que es importante por ahí que ustedes conozcan también.、Sí. Nosotros,、eh, las provincias, hicimos todo lo que es trabajo en campo y todo lo que es procesamiento y, y difusión de los datos lo hace INDEC.、Ah. De hecho, nosotros, Direcciones Provinciales d e e s t a d í s t i c a nos enteramos en el mismo momento que ustedes cuando se d i o la información.、Ah. Entonces, en ese momento que publicaron, informaron que iban a ir dando.、Eh, Informes parciales con datos definitivos de diferentes temáticas, todavía faltan variables a abordar de lo que fue el censo, ¿no? Claro.、Eh, entonces no hay precisiones de fecha. Ah, bien. Y en el medio tenemos cambio de gestión. Claro, sí, encima. Así、eh. que vamos a tener que tener paciencia. Bien. Eh, bueno, eh, esperaremos entonces、eh, nuevos resultados. Hay que esperar, o、sí. sea, los datos que se dieron. Si vos me dices sirven, sí sirven porque estábamos teniendo datos del censo 2010. Ahora tenemos una población tomada a 2022 con、eh, datos a nivel departamental de acceso a los servicios, de sistema de salud. O sea, sirve la información. Lo que pasa es que si uno lo lleva después, cuando quiere saber de su localidad, el dato no lo tenemos. Claro, sí, sí, sí. Son,、eh, son... En provincias como la nuestra y en la mayoría de las provincias, el dato a nivel departamento es como que nos falta todavía, ¿no? Nos falta el. Lo otro que es el, a nivel de municipio. Bien, bien.、Eh, bien, Laura, ¿eh, qué, en, qué, ¿en qué están trabajando、eh, en estos días?、Eh, ¿Hay algún operativo específico acá en la provincia de La Pampa? O... Nosotros se sigue con el operativo que tiene, porque tenemos el convenio con i n d e c durante todo el año, que、sí. es el relevamiento de precios para el índice de precio s al consumidor, con、sí. la encuesta permanente de hogares, con índice de salario, con la encuesta hotelera,、eh, permisos de edificación, eso se sigue normal. Eh, y además, bueno, nosotros estamos trabajando y a estamos para publicar el anuario estadístico,、ah. así que、eh, estamos con toda esa tarea. Bien, bueno. Bueno, entonces,、eh, para los más datos hay que aguardar que el INDEC informe directamente a nivel nacional. INDEC informe y bueno,、ah. y ya después poder empezar a t r a b a j a r l o s internamente con todos los resultados, ¿no? Y,、claro. y empezar a comparar con los otros censos. Bien. Bien, Laura, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Pablo. Bueno, que tengas buen día. Hasta luego, gracias、Bien. igualmente.